hablemos de la cofradía de los hermanos de la costa atención ¿eh? así que situémonos a principios del siglo 17 en ese entonces vivían en la isla la española que no es otra que aquella que se reparten entre santo domingo y haití muchos bucaneros eran hombres de distintas nacionalidades refugiados, protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores, nobles, aventureros. Se los llamaba bucaneros porque comerciaban con la caza y venta de carne que ahumaban en las bucanas, llamaba bucana. Y eh, habían utilizado ese comercio y ese rudimento para sobrevivir en aquellas tierras. Por esos tiempos un decreto de España prohibía a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles y a su vez todas las mercancías importadas debían proceder de España. Aquel decreto fue naturalmente un enorme error político y económico porque surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a, a la española en busca de precios más baratos para carne seca y otro tipo de mercancías. Los barcos que España mandaba para combatir el contrabando también comerciaban con los contrabandistas porque les convenía. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente y llegaron miles de hombres a la española, para, a la isla, ¿no? para tratar de sumarse a aquella fila de contrabandistas prósperos. Pero en 1620, los españoles empezaron a atacar directamente a los bucaneros. Eh, bueno, murieron muchos, y, y otros escaparon de la española. Y se fueron a una isla, la isla Tortuga, al noroeste de la española. y es una isla muy pequeña. La Tortuga tiene 40 kilómetros de largo, por 8 de ancho, la parte más ancha. Y allí había muy, muy pocos habitantes. ...y se instalaron los los bucaneros y en esa isla formaron la cofradía de los hermanos de la costa. Fueron piratas unidos por el mismo objetivo, fundar una sociedad para salvaguardar su libertad... ...bueno, pero también de paso, saquear, robar, etcétera, ¿no? Imagínense, eran piratas, no eh, libertarios. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni de religión... Ni como le acabo de decir de ética. La las guerras que se entablaban entre estados europeos no perturbaba la armonía de esa cofradía, ¿me entiende? Mm. Había una guerra entre Holanda y España y los holandeses y los españoles que vivían allí no no se tenían ni la menor inquina. No existía tampoco allí en la isla la propiedad individual, en realidad. Lo que no había era la venta de tierra, ¿no? que a nadie le interesaba prosperar como terrateniente tampoco. Eh, pero los barcos, no sé si tenían dueño, estaban allí, pertenecían a toda la cofradía, cuando un capitán llegaba a sumarse a la fila de los hermanos, debía dejar los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos convenientes. ...igual no les importaba mucho a los piratas... ...que tenían un vínculo bastante liviano con sus naves... El pirata no, no, no sentía mucho afecto por la nave que tripulaba... ...no había tampoco allí en la Isla Tortuga... ...un código penal se imagina... ...las querellas se disputaban de hombre a hombre... ...en duelo o a piñas... ...nadie estaba obligado a participar en expediciones... ...la cofradía jamás persiguió a nadie... Eh, por desertor vos te ibas cuando querías y elegían un gobernador un gobernador que podía ser depuesto de sus funciones también por votación no tenían absoluto los poderes de un gobernador colonial no y existía también un consejo de ancianos no era muy numeroso el consejo de ancianos principalmente porque allí casi nadie llegaba viejo imagínense pirata los tiros qué sé yo abordar que quien llegaba viejo consejo de ancianos dos tipos solo podía ser miembro de la cofradía quien hubiera cumplido con una serie de pruebas, eh, unas pruebas llamadas Matelotage, eh, parece que cuando un aspirante llegaba a la isla, cualquiera fuera su procedencia o edad, eh, entraba al servicio de alguno de los piratas, como sirviente, debía seguir a, a su señor a todas partes, hacerle la comida, lavarse, lavarle la ropa, limpiar la choza, cuidar sus armas, durante los combates debía mantenerse al lado del pirata y protegerlo, y el postulante no participaba en la elección de gobernador, debía vestirse con ropas de desecho de su jefe, y dos años de este servicio eran necesarios para ser considerado como un miembro de la cofradía, como un hermano. Allá por 1640, en la corte francesa, empezó a pensarse en convertir a la Isla Tortuga en una colonia. Bueno, al principio mandaron a un gobernador para que pusiera un poco de orden, se llamaba La Basset, era un capitán muy hábil, y se le ocurrió, eh, a pesar de que él venía en representación de la corona francesa, hacerse miembro de la cofradía. Pasó las pruebas, y se ganó eh, el apoyo de algunos piratas, especialmente los que eran franceses. ¿no? Eh, y llegó a convertirse en gobernador de la cofradía. Pero olvidó su misión inicial, porque se convirtió en cuerpo y alma en un miembro, en un hermano de la cofradía, y descuidó las instrucciones que había recibido de Francia. El cardenal Mazarino, que era el regente, entonces mandó otro posible gobernante que era un caballero ponteano que también se hizo pirata. Lo mandaron de gobernador y se hizo pirata como tanto. ¿no? Eh, tiempo más tarde, el administrador general de finanzas Luis XIV eh, estaba leyendo con Lercio que se llamaba eh leyó un ensayo sobre los bucaneros y estaba escrito por un, un antiguo hermano de la costa, el pirata Beltrán Doguerón. En el ensayo se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de Tortuga. Eh, y entonces el ministro dijo que el autor de aquel libro sabía mucho, el Doguerron. Y lo llamó. Y lo llamó. Eh, lo llamó. Y le dijo, lo voy a mandar para que usted se apodere de esa isla en nombre de Francia. Doguerron, en realidad, no era más que un aventurero fracasado. Eh, pero... Aprovechó bien esa oportunidad de reivindicarse. Eh, había estado explotando unas salinas, dojerón, había hecho un montón de negocios, siempre con malos resultados. Él mismo había escrito, estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas. Pero bueno, eh, cuando le ofrecieron convertirse en gobernador de la isla de Tortuga y apropiársela para la corona francesa, aceptó. Eh, bueno, lo primero que hizo fue seducir a los piratas de la cofradía con disposiciones que no los molestaran. Después llegó ahí, se hizo lotario, con 30 hombres nada más. Y en poco tiempo consiguió hacerse nombrar gobernador, pero de la cofradía, otra vez. Eh, en realidad fue muy astuto, porque no ejerció la menor violencia. Lo único que hizo fue empezar a sembrar y a estimular el, el cultivo del cacao, el maíz y el tabaco eh, y el tabaco. Después construyó una fortaleza llamada la Torre, le habían dado guita también, ¿no? Eh, este empezó a tratar de diluir el carácter pendenciero y peleador de todos los eh, muchachos de la isla. Y para eso le buscó mujeres contrató un centenar de muchachas francesas para que fueran a pasar el resto de sus días a la tortuga se trataba naturalmente de prostitutas pero fueron todas eh, y aquellos hombres privados de todo contacto con mujeres durante años eh, pusieron eh, se entusiasmaron muchísimo con aquella disposición sí, eh, e incluso cientos de colonos de otro lugar viendo que ahí venían hermosas mujeres europeas también llegaban a la isla Eh, atraídos por la noticia ¿no? Dogarrón consiguió una especie de resarcimiento para recuperar el gasto que insumían las chicas el que se metía con una concubina debía pagar los gastos de transporte de la mina y los tipos pagaban sabes como ¿no? este... bueno, parece que cuando llegaban las muchachas eh, los hermanos formaban un semicírculo en la playa se vestían con sus mejores galas. Cuando la última de las chicas bajaba de las canoas y llegaba a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente, hablando de honestidad, fidelidad, redención, y después cada uno elegía la suya, más o menos como podía. Las parejas no se casaban, pero había un reglamento. El hombre se comprometía a considerar a su mujer como compañera y de ningún modo como una esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador y éste estaba autorizado a romper la unión. Si el hombre moría en acción, en algún choreo, ¿no?, o se fugaba, la muchacha podía elegir a un nuevo protector. Las mujeres se adaptaron fácilmente, los hermanos de la costa también se adaptaron a estas modalidades, muchas parejas tuvieron hijos, un edicto confirmó su derecho sobre los hijos, y así... Los hombres de la cofradía se convirtieron en buenos burgueses, claro, tal cual. ¿Qué otra cosa hicieron sino esto? Empezaron a profesar otra moral, de a poco eh, abandonaban su vida aventurera, y si es que por ahí salían siempre volvían a Tortuga, se fueron integrando a la economía francesa sin darse cuenta. Las empresas las manejaban todas Doggeron, de tal forma que seguían servían a la corona, a la corona de Francia. Eh cada vez venían más inmigrantes, la cofradía quedó minimizada, porque eran mayoría los que venían de afuera a trabajar en las plantaciones o a casarse, que, que los piratas, eh, y así, así. Ahora bien, hubo también algunos que, esto no viene al caso, que trataron de... ya vamos a hablar un día de los proyectos de repúblicas piratas. Hubo un holandés, Mansell, que se sublevó y trató de formar una república pirata, pero las vamos a contar todas juntas, ¿no? los proyectos de repúblicas piratas. Dogueron nombró a su sobrino cuando estuvo viejo gobernador de la isla y volvió a Francia para morir allí en 1675. Y lo que había sido una cofradía de malhechores se convirtió en la capital administrativa de la nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Los valores cambiaron, naturalmente, el máximo valor entre los piratas, que es el coraje, eh, fue sustituido por la virtud de la prosperidad, y por ahí es inevitable caer en una ocurrencia y escribir una novela. y si voy a escribir una novela, donde el asunto central es este que acabamos de decir. La tentación de la moral heroica, por un lado, y la tentación de la moral burguesa, por el otro. Esta novela podría llamarse, por ejemplo, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Marcha, que no es otra cosa que eso, ¿no? este, las dos tentaciones. Por un lado, la de las aventuras que jotescan, eh, y por el otro lado, la tentación de, de lo seguro, ¿no? Eh, no otra cosa es la sobrina de Quijano, no otra cosa es el bachiller Sansón Carrasco, que lo vienen a buscar y lo tientan, con la vida familiar, con la tranquilidad. Qué cosa... Bueno, eh, lo que sí tengo que decir para todos aquellos que están dudando... Sí, bueno, es un dilema... Claro, uno entre días. ser piratas o, o ser comerciante vendedores de churros, ponele... Eh, que hay que elegir la diosa y especialmente las dos diosas las dios, la diosa del amor, Afrodita pero también Artemis bueno, eh, los dioses de la prosperidad y los dioses de la aventura eh, piden una entrega completa usted no puede ser pirata los fines de semana y de, y de lunes a viernes usted trabaja Eh, en, la, en la caja del Banco Cooperativo Casero no, no puede no puede, qué cosa eh? así que hay que elegir a ratos libres no se puede ser poeta no puede ser poeta a ratos sí, libres sí, sí, rato. sí, sí. no, sos poeta toda tu vida con la carga que con la cruz que eso implica o no no sé, eh, sí, pues ya lo sabes domingo, me voy no, no, no. Así que, hay que elegir. Y la dedicatoria de esta charla es a los que eligieron, ¿eh? A los que eligieron. Oh, o también a, a San Mateo, que era recaudador de impuestos, y cansado de, de, de la moral del recaudador de impuestos, se fue a buscar la gloria en una aventura. En una aventura insuper, insuperable después de todo, ¿no? Se fue con el Cristo hay que pasar Eh... ...pero hay que elegir... ...hay que elegir... ...qué cosa, ¿no? Nosotros... ...hemos ido... ...a la discoteca... Y ...le explicamos todo esto el discotecario... Sí, bueno, ...en vano... Quizá, eh, ...en vano, se lo explicamos... ...de todos modos el discotecario tiene resuelto ser discotecario... Eh, ...que implica una ausencia total de aventuras... Sí. ...cuando uno no quiere aventuras... ...se nota enseguida, hay indicios... ...hay indicios, por ejemplo... El eh, tiene el auto asegurado. <risa> Cierra la puerta con llave, bueno. Todas esas cosas, la llave, el seguro, el mosquitero. Todas son cosas para ponerse a cubierto del destino. El tipo que, que toma tantas precauciones no quiere aventura. La pantufla. Claro, todo, todo, todo lo que está para asegurar algo, para resguardar algo. El freezer. No, oh, pues si no se me pudre. Bueno, un pirata no tiene freezer. No. Bueno, le explicamos todo esto al tipo, y yo le dije, mire, porque usted ya eligió, así que, o es pirata, o, o es vendedor de churros. Sí, sí, dijo el tipo, pero todo, pero eh, todos saben exactamente quiénes son, y y yo le dije que no sabía pero después me di cuenta que el que no sabe quién es no es pirata el pirata tiene que saber pero puede pero, ser del otro bando sí, pero pirata no pero pirata, ¿eh? pirata no, claro sin embargo cuando venía para acá me encontré con con otro amigo que me dijo no, en realidad nadie sabe quién es nadie sabe quién es yo no le creí del todo yo no sé si sí, me quedé con esa duda Para saber quién es uno, para saber quién es usted, quién es Gillespie, y para saber quién soy, eh, me hice con un disco que grabó hace muy poquito, Karina Biorlegui, donde hay una canción que se llama justamente Soy. No sé si pirata o burgués, pero soy. Escucharemos a Karina, que nos dirá quién es ella a través del tango Soy. Adelante. del ayer soy una humillación que viene del pasado soy una equivocación vergüenza de un error que ya borro tu mano soy un viento que se fue un fuego artificial que se apagó en tu cielo Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya La promesa de mi novio del pasado Soy Sol Que se ocultó En el oeste De tu corazón Soy En tu álbum Familiar El triste colegial Que nadie Reconoce Soy Pidiéndote perdón Como una explicación De mis Antiguas voces Soy Un miedo Sin razón Soy la confirmación De un mal Presentimiento Soy Una vieja Canción Que ya no canto Tu voz La voz de Karina Beorlecki y de Alejandro Dolina, Soy...